Reset MX presenta Reset Launch Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar Buenas noches muchachos, bienvenidos a otra emisión de su eh, Reset favorito, el Reset Lounge Esta noche tenemos estamos eh, vestidos de smoking, estamos de gala Porque vamos a hacer eh, un evento muy especial que se va a hacer por primera vez El equipo Delta lo está inaugurando Es una entrega de premios, eh, los ícaros Delta Awards Y bueno, esta noche tenemos a nuestra mesa de expertos en la materia Donde eh, hablaremos de las categorías y los nominados que escogimos eh, obviamente a los ganadores, por lo cual eh, mucha gente, aproximadamente millones de personas votaron por ellos. Así que eh, vamos a comenzar por favor con en los expertos, eh, el maestro Pokémon de tiempo completo y eh, estudiante en sus ratos libres, el señor Crucian, por favor, preséntese. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, aquí finalmente usando nuevamente mi traje tornasol para las galas. Desafortunadamente no, no he jugado Pokémon, estuve más entretenido con la escuela y con, con el juego de hacerla el nuevo, y bueno, ¿cómo hacemos esto? Excelente, excelente, Much muchas gracias por acompañarnos con su traje de, de graduación, que ya cámbieselo porque ya le queda grande, le queda chiquito, entonces... Eh, vamos a continuar por favor con el señor Moisés Orozco, el hombre más letrado de este de esta emisión. Por favor, señor Moisés, preséntese. Muchas gracias. Este, pues aquí preparándonos también con, con mi traje que no usaba desde mi graduación. Este, ya espero que vayan a disfrutarlo los programa el programa escogimos uh, con bastante cuidado cada categoría, cada nominado y pues espero que disfruten mucho esta primera entrega de premios. Así es, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos también de pipa y guante También eh, de pipa y guante pero rockero, sin mangas y eh, ya saben un poco hipioso Está el señor Cosmo03100, que le pide su eh, la NASA le pide su computadora para hacer renders Por favor señor Cosmo, preséntese Un poco hipioso. este Hola gente y bienvenidos, gracias por escucharnos eh, qué, qué padre que que estén cuando estamos empezando esta eh, bonita tradición de, de los premios Icaros Delta Awards y pues gracias por escucharnos Así es, es, una tradición que va a perdurar por los siglos de los siglos hasta que se acabe el mundo, hay otro apocalipsis de cualquier otra cosa eh, y como es costumbre también nos acompaña el señor Submarco, estrella del cine más eh, así que Por favor, señor Submarco, preséntese por favor en esta entrega muy especial. Hola, buenas noches. Qué bueno que nos acompañen en esta alfombra roja virtual. Ya estamos listos para la entrega. pues Quédense y vayan difundiendo la señal para que lleguen más a, a escucharnos. Así es, así que bueno, eh, debemos mencionar eh, a las redes sociales que esa se va a encargar el señor también Submarco, por favor les vamos a recorrer las redes para que nos puedan acompañar a lo largo de ese programa y bueno, también a, a lo largo de toda la semana, por favor, Marquito Pues sí, en Facebook estamos en Reset.tv en Twitter en arroba Reset.mx y en la página ya la conocen www.reset.vg y estamos ahorita en Diagonal Live para que nos escuchen en todos lados. Muchas gracias. También saludar a la bandita que nos acompaña en el chat, si están en Mixler, pátense de Mixler a en la página de Reset, ya la dijo Marquito, por favor, eh señor Cosmos, salude a la banda del chat. La gente que llegó tempranito, tenemos a Bitgeek, a Future Hello, a Manuel CGC, a Miclant Curly, M Medina, Monkey Solo 3 a Reconer, y uh, uh, um. a ah, Omar Díaz y Zeraceta. Muchas gracias por acompañarnos tan temprano y desvelarse con nosotros. Durante estas eh, horas de programa eh, tenemos aquí también algo interactivo con ustedes. Eh, hay una categoría que se llama eh, Mejor Soundtrack y a lo largo del programa estaremos poniendo rolitas Y nos gustaría que ustedes votaran junto con nosotros para escoger el mejor soundtrack de este año, del 2013. Así que eh, prepárense, agárrense de sus asientos. Vamos a comenzar con eh, la primera categoría, que es muy importante. Eh, Saben, estos programas fueron, este estos premios eh, los decidimos entre todos y los millones de personas que nos siguen. Tenemos más seguidores que Justin Bieber. No, no es cierto. Eh, así que bueno, voy a comenzar presentando la primera categoría. Eh... Mejor programa de videojuegos Y los nominados son este, Esperen, aquí está el papelito Ah, ya yeah. Es Reset Launch Delta Team Reset Launch de alta Team Reset Launch Delta Team Y, sí, Reset Launch Delta Team Estábamos abriendo el sobre, no se preocupen, ya lo estamos checando. El Cilomus y se va a encargar de darnos al ganador. Y para sorpresa de todos, el ganador de este año es Reset Launch Delta Team. ¡Bravo, Bravo. muchachos! Uh, ¡Bravo! No, no lo esperaba. Eh, no. Debemos mencionar que, que es un premio que no esperábamos, la verdad. Eh, debemos agradecer a toda la gente que creyó en nosotros y que siempre estuvo con a, apoyándonos. Muchas gracias a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros mentores Por cualquier cosa, ¿alguien más que dar un agradecimiento antes de continuar con esto? A toda la gente que, que creyó en nosotros Y paz mundial Sí, paz mundial para todo el mundo Eso es muy importante, bueno, para todo el mundo y para todo el universo ¿no? Ya no debe ser como paz universal Pero bueno, es, eh, muchas gracias por este premio Estos premios se llaman los Ícaros Delta Wars Así que bueno, vamos a guardar con mucho ahínco Y vamos a luchar por ganar el segundo año consecutivo este El Ícaros Es una figura parecida al Oscar Pero este tiene más presencia y más oro Esta sí es de oro, entonces no se preocupen El Ícaros, lo vamos a guardar aquí tranquilamente Así que bueno, vamos a continuar Con eh, la segunda categoría de esta noche La cual estamos manejando como La edición de colección del año Y el señor eh, Moisés Orozco nos va a presentar a los nominados. Pues los nominados en esta categoría son GTA 5 Batman Arkham Origins, tom Raider, Assassin's Creed IV Black Flag. es Y bueno, Cosmo nos va a presentar al ganador Ya estamos sacando el sobre con nuestra bella de Khan Desafortunadamente no está Cristi Pero a ver, Cosmo ya recibe el sobre Así que Cosmo, dinos ¿eh, quién es el ganador El ganador es Batman Arkham Origins Perfecto, muchas felicidades al buen Batman ¿Qué opinan ustedes de esta categoría, muchachos? ¿Creen que es merecido? Pues según el, el Unboxing que hizo el buen Trap Por favor, véanlo Es mucho más divertido de lo que, de, que la mayoría de los unboxing que he visto. Este, yo creo que sí, creo que tiene bastante contenido, está bastante interesante. Claro, si sí, uno tiene suficiente espacio en la en la casa como para meter toda la porquería que generalmente traen las ediciones especiales. Sí, y recordemos un poquito, ¿no? Eh, la edición de GTA 5 traía la edición de colección traía una gorra, un, unos planos, un blueprint, traía eh, una bolsa de seguridad y el juego, ¿no? En una caja metálica. La edición de Batman, bueno ahorita se la voy a dejar al final, la de Tomb Raider, venían varias presentaciones, me parece que una tenía una estatua, una traía un kit médico, eh, pre parches y no sé qué, y Assassin's Creed pues, traía una figura, una bandera, un parche, la bandera ya se hizo como este muy común ¿no? en este tipo de, de, de, de entregas de Assassin's Creed, pero Batman sí se voló la barda porque traía el juego en caja metálica, traía un documental, traía una figura increíble del Joker, traía un stencil, traía un contrato, traía unas fotos, o sea, nada más le faltó Batman esa edición de colección, ¿no? Sí, aunque según tengo entendido el, ¿cómo se llama? El, eh, por ejemplo, el del primer Arkham, el Arkham Asylum, traía un Batalán que estaba bastante chafa, Yo supongo que sí, aprendieron de los eh, errores del pasado. En general, no, no soy como muy fan, bueno, de hecho, no tengo ni una sola colección, una sola edición de colección, Pero pues en este caso creo que la única que se me abrió el patito fue fue la ganadora de este de este Ícaros. Sí, definitivamente, creo que se lo llevó Cosmo. ¿Tú qué opinas? Tú que casi no juegas Batman. Ah, pues al menos era el que más cosas traía y como más completo y en tema, o sea, temático al juego era Así es, así es eh, Me parece que el señor Cosmo Se, se cortó No estoy tan seguro no, Cosmos, ya, ¿no? ya, ya. Ah, perfecto wow. Marquito, ¿tú qué opinas de esta edición de colección? ¿A ti te, ¿Qué te pareció? Sí, está bastante buena La edición de colección Igual esta temporada Que hubo precios bajos Podían haber aprovechado para llevársela Pero igual no dudo que baje un poco de precio En esta temporada navideña Igual si quieren hacerse de ella Está bastante espectacular La figura como dicen de El Guasón con pantallas de televisión Iluminadas con la tecnología Triforce Y bueno y vean también Les recomiendo el unboxing Del señor Trapsom Que está bastante bueno y espectacular Si sí, van a poder conocer la cocina De Trapsom y las bananas que tiene Ahí en su frutero Eso es un gran plus, nunca han visto otro unboxing Igual no <risa> Definitivamente Tienes pero un toque un... folclórico por decirlo de alguna manera Exactamente, es un toque como eh, donde Que ven nuestras raíces no Muy mexicano este asunto eh, Pero bueno Vamos a continuar ahora sí Con eh, la siguiente categoría Que es la categoría de personaje del año Y para presentar a los nominados El buen eh, Cosmo Los va a dar por favor Ah, ah, ah Pero bueno Es que vamos a dividir entre... Ah, ah, ah. Espera. Sí, es que el problema fue con la escaleta. Está dividido en el mejor personaje masculino, femenino, robot y villano. Eh, no más es que no encuentro dónde está el... Los nominados de cada una Solo tengo los ganadores Sí, de hecho solamente hay ganadores Porque ya no queremos ah, hacer más bullicio okay. con los demás No se vaya a enojar <risa> la señorita Lindsay Lohan O el MPH al respecto, no sabemos Pero bueno, las votaciones Como les dijo Cosmo Se separaron por el personaje del año Que es como el, el personaje donde hizo mejor su trabajo eh, También está personaje masculino, que ahí escogimos a otras personas El personaje femenino Y el villano Así que por favor, Cosmo, preséntalos a los ganadores. Eh, bueno, nada cabe aclarar porque en el chat ya están poniendo sus propios ganadores. Esto no es este tan formal como lo que estamos haciendo, es entre el equipo Delta es nuestros propios premios. Después probablemente hagamos uno ya de todo de todo el equipo de Reset. Pero para nosotros el personaje del año es Joel, de The Last of Us, el, bueno, el personaje general, el personaje masculino, tenemos a Trevor Phillips, de GTA 5 el femenino, eh, ese si sí, yo no lo tengo, no sé, Paco, ¿cómo quedó? El personaje femenino del año es Ellie, de The Last of Us, eh, para que la siguiente Lempage en chile un poquito. Ah, no, no nos vale lo que... Es que Futuro Hello está enojado porque no estamos poniendo los que él quiere. Este... No es que no les estemos haciendo caso, nada más estamos dando nuestros propios premios. Después, como dije, podemos hacer... Este... Uno donde sea general. Nada más es una opinión de cinco personas ahorita. Y el villano es Baz Montenegro. Sí, grandes grandes personajes este año. Y yo creo, yo quiero mencionar un poquito de Joel, que es un personaje muy importante en este juego de The Last of Us, y la vez es que tiene unas actuaciones de voz increíbles, ¿no? No me dejará mentir el señor Cosmo y Moisés. Creo que Marquito también lo jugó, entonces eh, ¿quieren comentar un poquito al respecto de cada personaje? Pues de hecho creo que eh, los personajes que escogimos todos son bastante carismáticos. Eh, el, eh, en el caso de Joel tiene que ver, yo creo que una de las razones que hizo inclinar la balanza hacia él es que es un personaje con muchos matices, o sea, no es el clásico protagonista perfecto de los videojuegos, no es solo este no es solo bueno y esas cosas, sino realmente lo vemos cambiar, lo vemos transformarse y lo y entendemos las decisiones que toma, ¿no? Yo sentí mucha mucha empatía con con, con Joel de principio a fin del juego y realmente pues lo ves cada ves el camino del héroe que tiene que que, que pasar, ¿no? Lo ves en la te transmite las pérdidas que siente, te transmite la desesperación, la derrota, la victoria, la alegría, todas esas. Yo creo que fue lo que te terminó haciéndonos votar por él, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, eh, también eh, mencionar que que escogimos a Trevor A Trevor Phillips porque creo que es el personaje más increíble que he visto en los últimos años. Eh, está loco. Y aparte cree que su locura es normal. Entonces me fascina ese personaje. No sé, alguien más que haya jugado GTA 5 de nosotros... Pues realmente Trevor es el personaje yo creo que más Rockstar Rockstar en este sentido totalmente concentrado. Este era daba un po, incluso un poco de miedo el personaje, ¿no? O sea, es es como esta concentración de los deseos un poco ocultos y realmente yo creo que tiene cosas de, de, de un juego de de Rockstar que he jugado. Sí, tiene momentos muy importantes este Trevor. Marquito, ¿tú qué opinas de los de los ganadores de estas categorías? Bueno, en lo personal yo sí es un personaje con bastantes muchísimos matices, sentimientos que están así a punto de estallar, que en sí lo llevan al extremo para conseguir sobrevivir y pues ya más aparte lograr reacostumbrarse al contacto humano y a retomar un papel un poco más como de padre. Igual Trevor Phillips, bastante espectacular. Él y en el femenino, pues, igual como logra hacer que Joel recupere pues, de nuevo su humanidad. Son bastante buena la pareja pues, en cuanto a femenino y personaje del año. Sí, por eso los escogimos. Eh, Crush, ¿tú tuviste la oportunidad de checar con algunos estos personajes? Solo a Trevor y ahorita es lo que estaba comentando en el chat. Por ejemplo, este futuro Hello dice que Trevor es algo que mueve conciencias y bueno yo respondí que Trevor es cada como que es cara uno de nosotros pero pues, al menos la parte oscura, ¿no? La nuestra parte grande fauto. Es el, es la persona que todas a veces queremos ser, ¿no? Que Exacto. no le importa y hace todo lo que lo que le viene en gana. Y voy a mencionar un poquito de Vas Montenegro porque este es el villano de Far Cry 3, un personaje muy carismático que creo que se ganó el juego se ganó eh, este mote de mejor villano a pulso porque fue tan eh, tan carismático que utilizaron hasta la misma al mismo actor utilizaron su imagen como como este personaje, ¿no? O sea, es la imagen del actor, si buscan al actor así es él. Entonces está este personaje, una gran actuación de voz, carismático, no te dan ganas de, de matarlo, te ganas ser su cuate. Entonces, muy muy bien, Vas Montenegro, ojalá puedan haber probado Eh, Far Cry, que es un gran juego Ubisoft sorprendió a todos A principios de año con esto Creo que era finales casi ya del, del año pasado Que no entró a las categorías Pero creo que Far Cry 3 es un juego que vale la pena Además tiene una de las líneas Recurrentes más chidas de los villanos De los videojuegos Exactamente, y solamente lo van a poder descubrir que Mientras lo juegue ¿no? Pero vamos a Continuar con esta gala de Entrega de premios Vamos a continuar con... Eh, La siguiente categoría, que es, es Estudio del Año, y Estudio del Año, ¿a qué nos referimos? Pues a los estudios que nos traigan los mejores juegos, las mejores historias, y tenemos a los nominados, eh, el señor eh, Submarco nos va a presentar, por favor, quiénes son. Pues así es, tenemos en el Estudio de, del Año a los nominados, que son Irrational Games, Naughty Dog, Rockstar North y The Fulbright Company muchas gracias, muchas gracias por eh, mencionarnos a los nominados y el señor Crush está abriendo el sobre en este preciso momento, gracias Edekan, muchas gracias, puedes irte a tu rincón eh, por favor Crush, ¿quién es el ganador? este bueno veamos el Icarus es para oh sorpresa, Rockstar North aplausos por favor eh, felicidades a los señores Houser, muchas gracias eh, por entregar este juego eh Eh, por ahí mencionan que, bueno, dice Moy que la edecana es eh, Silvia Orellén, la edecana del IFE el año pasado, pero bueno, está en un rincón. Por si preguntaban. Solamente la trajimos por los sobres y se preguntaban eso. Entonces, pues, ahí está eh, la anotación, ¿no? Y bueno, eh, como mencionó Crush, el ganador es eh, Rockstar North. ¿Por qué? Porque hizo maravillas con esta generación. Creo que Naughty Duck hizo un eh, eh, increíble juego con... Con, con The Last of Us, pero la magia de Grand Theft Auto del de, el mundo eh, abierto estuvo increíble, no hay loading, no hay eh, mayor problema, Se sacaron creo que el mayor jugo eh, de lo que pudimos ver a final de generación, ¿no? ¿Qué decir de Irrational con Bioshock? Pero pues me gustaría que me comentaran un poquito más acerca al respecto, Crush. ¿Tú qué opinas? ¿Es merecido? Pues sí, porque... De hecho, fuera de lo que ha hecho toda la generación este, o sea, haber hecho rectificar, digamos un poco el camino del Grand Theft Auto después de la cuarta entrega como que y como que me dio mucho impulso y sobre todo viendo este en un, algún año donde había juegos de nueva generación este que llegaba con Grand Theft Auto 5 y levanta no sé, como que condensa todo lo que hicieron en esta generación la grande fauto 4 con Red pre-dencia y, y un poco de, de Max Paint 3, este, como que juntando esos tres juegos y de ahí salió grande fauto 5. Fue así es. algo grande. Así es, así es, muy bien. Eh, Moisés, ¿quieres comentarnos algo más? Pues finalmente hicieron algo que parecía imposible hacerla la gente de Rockstar, que es hacer Un sandbox donde los modelos de los personajes no están de la verga, básicamente, eso, eso, todas las implicaciones técnicas que, que tuvieron, digamos que el, tal, tal vez el GTA Online no, no funcionó también los primeros días, pero cuando funcionó, funcionó bastante bien, fue, fue bastante divertido, según tengo entendido, este... Y pues sí de, de hecho yo creo que sí fue una, una decisión difícil todos estos a uh, todos estos estudios la y, y nos entregaron grandes cosas creo que lo, los escuchas saben perfectamente que la batalla estuvo entre naughty dog y y rockstar y pues finalmente la por la cuestión técnica por todo todo el monstruo que es gta pues no no tuvimos más que que entregarles el premio a ellos así es. Yo creo que aquí una persona que no está conforme con esta eh, selección es el señor Cosmo. ¿Cómo estás tú, Cosmo, con esta decisión? Ah, bueno, es que yo ni siquiera he jugado GTA 5 no me llama nada la atención. ¿Por qué? Porque ya sé que es GTA 5 bueno, sé que es GTA y no me ofrece una experiencia que digas ¡Wow! Es algo enteramente nuevo, jamás había jugado algo así, este... El, el gameplay, y la historia... Te, te puedo explicar la historia y no he visto ni una escena del juego. Eh, sin embargo, yo opino que más bien sería Naughty Dog... Porque nos entregó The Last of Us. O también... Uh, ahí es Irrational Games, ¿no? Los de Bioshock. Así okay. es. También Irrational sí. Games. Porque tomaron una franquicia que ya habían hecho... Que en el segundo, eh, ahí medio okay. salió trunco el Bioshock 2 y levantaron la la franquicia, la IP, pero perfecto, ¿no? Y salió muy muy bien Bioshock Infinite. Pues sí, definitivamente hicieron maravillas también con Bioshock, hay que decirlo no podemos dejarlos de lado, a pesar de que hay ganadores, no podemos decir que los demás no son buenos juegos o buenas entregas, simplemente hay uno favorito de todos aquí, eso hizo por votación y más los miles y miles de millones que votaron en nuestro en nuestros premios, que las que ustedes no, no, no vieron la encuesta porque la hicimos en China, la hicimos en Grecia, Corea, eh, así países muy muy conocidos, ¿no? por allá en Asia, entonces pues no pudieron verla ustedes pero pues en los premios de Reset vamos van a poder votar, porque vamos seguro vamos a hacer una votación. Y eh, Marquito, ¿tú qué opinas de este, de, esta, de este estudio del año? Pues se me hace que estuvo la votación bastante cerrada, más que nada por el extraordinario trabajo que hizo el estudio que nos trajo The Last of Us, Naughty Dog. Y pues sí, igual quedé con sentimientos encontrados, ya que The Last of Us se llevó mi corazón y mi voto. Creo que eso es eh, una bonita forma de hablar de Ration, de Naori Doki y su gran juego de la Sofos. Eh, eso es muy importante, ¿no? Que fue un gran juego, es una gran entrega. Si no lo han probado dense la oportunidad, eh, tómense su tiempo para probar de las Foz, chéquenlo y van a ver que no se van a arrepentir. Y como les mencionamos eh, en la primera parte de este programa, eh, eh, la sección de mejor soundtrack va a ser eh, interactiva, así que por favor Nos gustaría que empezaran a votar, ya vamos a comenzar con la primera el co primer corte musical, que vamos a hablar de Bioshock Infinite, eh, es un, es eh, la canción de Will the Circle Be Unbroken, que aparece en el, en el original soundtrack de este juego. Pero antes de, de pasar a eso, me gustaría que el señor Kroos nos comentara un poquito acerca de lo que están comentándonos en el chat. Sí, bueno, este, pues por ahí este están diciendo que, <ríe> que somos indetender. pero creo que se van a dar cuenta que pues no. <ríe> y qué más que muchos igual piensan igual que este Cosmo, que que debió haber sido, por ejemplo, la, la personaje femenino del año, debió haber sido, sido Elizabeth, este que Irrational Games debió haber ganado también como mejor estudio. Pero, bueno, este, ah, mira, también Jester, Jester, dice que también que donde demonios dejamos a Mockley, no? Pero creo que hemos hecho todas las menciones pertinentes para decir que no, bueno, que en teoría todos son ganadores, <ríe> Sí, definitivamente, eh, a pesar de que escogimos a uno, todos, como les dije, son buenos juegos, son ganadores, así que no no se enojen, si quieren eh, hacer esto lo podemos hacer una votación eh, ya más formal antes de los VGX para que ustedes voten, o sea, si les quieren votar por un juego en particular, neta voten, o sea Háganos, eh, vayan a la página de Reset Y escogen a su ganador Y al final vamos a dar un programa especial Con nuestros ganadores de, del año Así que no se pueden quedar afuera De de este, de este de esta votación que vamos a hacer en Reset Así que eh, como les mencioné Vamos a escuchar el primer corte musical Escúchenlo bien por favor Van a aparecer otras tres canciones a lo largo del programa Tómense su tiempo para seleccionar El mejor y con las votaciones que ustedes hagan Vamos a escoger al ganador Así que por favor, eh, señor productor Icaros, el señor que lo ve todo Que hoy también debemos mencionar, viene de smoking Pero trae una bermuda, entonces no me parece Como coherente que venga así Pero por arriba trae el smoking completo Así que por favor, señor Icaros eh, Vámonos al primer corte musical Escuchen la canción por favor Y regresamos Perfecto, pues ya regresamos de este de este corte musical Espero que les haya gustado esta canción eh, Como ya se los mencioné Es de Will The Circle Deep Unbroken de, el, soundtrack de, el soundtrack original de Bioshock Infinite Así que escuchen las siguientes tres Para que hagamos la votación al final Y vamos a continuar en esta noche de gala Noche de luminarias eh, Aquí tenemos a muchos desarrolladores También escuchando este programa Saludos señor Don Shigeru Donde quiera que se encuentre vamos a continuar con la categoría eh, número 5 de esta noche, vamos a hablar eh, de la mejor nueva IP y para esto la va a presentar el señor Moisés Orozco. Pues muy bien, para esta categoría estos uh, juegos que nacieron este año este aquí van los nominados el primero es Ni No Kuni, el segundo es Fuse, Outlast y The Last of Us y pues El Icarus de este año para la mejor nueva IP es para... Vaya sorpresa, de Last of ¡Bravo, bravo de Last of Us! ¡Bravo! bravo, bravo ¡Felicitaciones! Que, que sí quedó cerquita de Nino Kuni, ¿no? Pero... Sí, la votación estuvo muy, muy cerrada, muy, muy cerrada. Eh, pero, a ver, Cosmo, quiero que empieces tú con este juego que, que dices que te gustó mucho. Bueno, a mí, digo tan sencillo como que es un juego que sí fue vende consolas porque a mí me vendió una consola. Ya te, tenía en la mente como el sí, algún día comprar un PlayStation 3 y todo, pero jamás estuve más decidido hasta después de ver tan solo los primeros 10 minutos de The Last of Us, dije, yo tengo que jugar ese juego. Y no no me decepcionó en ningún en ningún momento a lo largo de todo de todo el de todo el, ah, ah, ah, de todo el playthrough el trayecto del juego, sí, claro que sí eh, Submarco, tú también lo jugaste dinos, ¿qué te gustó de, de, de, de, de la sofos No, chulada de juego espectaculares escenas una trama bastante atrapante y atrayente igual ¿cómo se llama? el, el guión que manejan está bastante bueno, muy muy movida ¿cómo se llama? la La historia No hay no hay momentos en los que se les caiga la historia O que llegue a Ponerse algo aburrido Pero si sí es un juego bastante bueno Que los va a tener este Al filo de su asiento Claro, claro, claro Pero pues también eh, Ni No Kuni es un gran juego Pero vamos a seguir hablando un poquito De, de la mejor nueva IP de este año Por favor Moi, tú también eh, tuviste la oportunidad de jugarlo Dinos tus impresiones Pues uh, me pasó básicamente igual que a Cosmos O sea, yo estaba... Uh, me vendió la consola Yo estaba uh, este indeciso Teniendo en consideración que ya se va a acabar la generación ¿Valdrá la pena comprar un Play 3 en este momento? Vi de Last of Us, dije sí, vale la pena Y valió la pena Realmente es un juego... ¿Quieren saber más? Tenemos un programa al respecto, escúchenlo Así es, un launch con nosotros También hablando de la reseña de, de Last of Us Eh, señor Crush, dime, ¿tú que jugaste de estos cuatro juegos nuevos? Pues ninguno. <risa> no, ok, pero ¿él no votó en, lo... esta, en esta categoría? No, no es cierto. No, pero sí lo llegué a ver más o menos. este Y, y aún así yo también andaba indeciso si, si votar por The Last of Us o Ni No Kuni, porque a mí sí me gustan mucho los RPG y luego este, el estudio Ghibli, pues... Como que también enamoraba, ¿no? Y luego, este... Pero no sé, creo que... Creo que de lazo... De lazo pos, este... Pues no... llegando por ese... Ese pequeño pasito. Sí, y al final... Eh, la verdad es que Nino Kun es un juego que se ve hermoso. Eh, como dijo Crush. Eh, ahí, ahí ayuda a Estudio Ghibli a su desarrollo. Lo cual hace que se vea increíble para esa película de Hayao Miyazaki. Eh... Pero pues al final creo que de la sofo sí sí fue la mejor nopad de este año y como dijo bien cosmo es el juego en de consolas de PlayStation 3 PlayStation 3 ya por fin tiene otro juego de consolas aparte de de, de gt 6 que es gran turismo en cualquiera de sus presentaciones eh, pero creo que fue es, pues, estuvo bien no estuvo bueno que, que nourido quisiera un juego como estos a final de generación porque te hizo le hizo darle más vida a una consola que Ya también está en su otoño eh, Pero bueno, los demás juegos Outlast es un juego de terror, que está Medianon Pero es una nueva IP eh, Fuse también eh, Está bueno el juego, pero creo que no compite No están al nivel de, de Last of Us o de Ni No, Kuni, ¿no? Además nino No Kuni te ofrece 100 horas si quieres de juego, lo cual es Un juego, es larguísimo Vale mucho la pena Parecido a Fallout 3 en, en duración, así que pues, ahí chequenlo si tienen un PlayStation 3 y si no, dénse la oportunidad. Dos juegos de PlayStation 3 que les harán pasar un rato agradable en su consola. Eh, y vamos a continuar esta noche con eh, la categoría Mejor Juego de Acción y Aventura. Y los eh, nominados los va a presentar el señor Cosmo, por favor Cosmo. Los nominados para el Mejor Juego de Acción Aventura tenemos a Assassin's Creed 4 Black Flag a GTA 5, a The Last of Us y a Tomb Raider. Y el el ganador del mejor juego de acción aventura es The Last of Us Okay, el sonido del sobre. Sí, The Last of Us. También volvió a ganar otra vez The Last of Us. Es, The Last of Us lleva ya muchos muchos premios, muchos hícaros, ¿no? Esperemos que Noidock los guarde con Ainco ahí. En su, en su eh, vitrina de los premios, el Icarus, eh, que tiene un Nintendo 3DS en vez de una espada, como en el Oscar, eh, ahí para que lo chequen, luego les hacemos una presentación de, de, del premio como tal, pero porque bueno, ya no vamos a hablar tanto de las sofos vamos a hablar de estos juegos, Assassin's Creed 4, ¿qué nos presenta Assassin's Creed nuevo que no hayamos visto en otra serie? este silencio es bastante elocuente así, sí. eso eso quiere decir que no, no nos presenta nada, nada. de hecho es sí, si, este silencio habló mucho Él es un asesino como tal y, y te van a traicionar, no vas a traicionar y vas a matar a alguien para salvar al mundo y vamos a continuar con la aburrida historia de Desmond, eso es lo más común, creo bueno, en, en general creo que la ventaja que tiene este juego y está en esta categoría es que es cierto, esto todas es hace en Cript este Pero creo que lo, lo que lo hace ¿cómo se llama? destacar de, a, o superar al menos al 3, no hablemos del 3 en este momento, es que, por ejemplo, ciertas partes que a mucha banda sí le gustó mucho, como las batallas navales, se, se estiraron un poco más. La historia es está menos suelta, es más concentrada, se, se va menos por por minucias que distraen y no le importan a nadie. Y la, el desplazamiento rápido hace mucho más cómodo el juego, ¿no? En general creo que puede que Last of Frost precisamente eh, te, perdón, <risa> este Assassin's Creed 4 eh, haya mm, haya caído un poco gordo sencillamente por los reiterados que son sus sus entregas, pero eso no quita que sea un buen juego, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Eh, es entretenido. Como dices, lo de las batallas navales lo tuvieron que usar en este porque pues creo que fue lo mejor del 3. Y mucha gente pidió más batallas Entonces dijeron ¿Qué? ¿Qué metemos? ¿Qué? Pues piratas ¿No? Piratas Asesino eh, Del Caribe, así debería de haberse llamado el juego eh, Asesinos del Caribe La maldición de la bandera negra Creo que hubiera sido un gran título Ojalá y el siguiente juego Se llame así eh, Y creo que aquí tenemos que hacer una mención eh, Especial acerca de Tomb Raider, que Tomb Raider es un reboot De una serie que Que al parecer nadie pelaba al final de Muchos ya la comparaban con, con eh, Nathan Drake, The Uncharted Y nadie recuerda que Lara Croft Llegó primero que Nathan eh, Pero creo que el reboot estuvo Muy bueno, eh, a mucha gente le gustó eh, Fue un gran juego, vendió también Muchas copias, ya se confirmó una secuela no Ahí yo creo que debemos hacer mención Especial que Tomb Raider vale la pena Y estuvo de oferta, no sé si toda siga A 250 pesos para que lo chequen En, en Xbox Live y si tienen chance, vayan a comprarlo. ¿No? ¿Alguien más quiere opinar de de Tomb Raider? Pues realmente fue una fue realmente un refresco a la, a la franquicia, la verdad yo creo que ya nada le daba ni dos pesos por por Lara Croft después de que fue un ícono de hace dos generaciones. Fue realmente pues yo creo que Lara Croft fue de los primeros ex symbol de los videojuegos y se fue Se fue diluyendo con entregas que iban de medianas a mediocres a malas, pero esta nueva entrega es potente, es muy divertida, la te importa Lara, realmente te importa, y también sigue teniendo una de las de las firmas de la, de la compañía, ¿no? Cuando Lara se muere, se ve que duele. Es, agoniza horriblemente Lara Croft. Eh, ¿Alguien más jugó eh, tom Raider, muchachos? Nope. No, pero yo, yo tengo ganas de jugarlo Es que <coughs> Digamos que por Bueno, no hay que negarlo, o sea, la experiencia Como que a primera vista es así como te, Tener el Uncharted Para Xbox Entonces, este, como que por ahí Por ahí sí me, me llegó a interesar De hecho quisiera probarlo Ahorita, pero todavía no he podido Y, y luego me me acaban de meter Hoy la idea de Far Cry 3 Y pues bueno Sí, bueno, ahí si sí lo pueden checar. Mencionar también que esta Lara ya no era la, ya no es la Lara soberante que veíamos anteriormente. Es un Lara que quisieron darle un lado más humano De no la superheroína que estaba manejándose Sino que aquí Lara sufre Como dijo Moy, cuando muere sufre mucho Obviamente está muriendo eh, Y tiene sentimientos también, ¿no? Al cazar y algunos detalles ahí La historia creo que tiene buen ritmo Y está impresionante manejar a Lara dentro de De este ambiente, ¿no? De, de selva, de, de bosquecillo Entonces si pueden checarlo, de, vayan a darle una vuelta A Tomb Raider Que yo creo que no se van a arrepentir Y además está muy barato ya Así que eh, vayan, cómprenlo, réntenlo. Hay muchas opciones para ustedes. Así que no, no, no creo que, que sea una mala opción. Eh, pero bueno, eh, vamos a también ya a continuar eh, con el segun, con la siguiente categoría de esta noche, muy importante. La música es parte importante de nosotros, ¿no? Y por eso metimos la categoría de Mejor Juego Musical. Y esta la va a presentar eh, el buen Submarco. Pues sí, aquí tenemos... A Mejor Juego Musical, que no hubo muchos exponentes en lo que fue este año. Y el único que tenemos aquí de nominados son Rocksmith 2014. También tenemos a Rocksmith 2014. Rocksmith no, no, ¿y cómo 2014? se llaman los de baile? También estaban nominados, pero nadie votó por ello Sí, nadie votó por Just Dance y esas cosas. Sí, no, no, no. Sí, no había un representante digamos digno para la categoría y este fue el que se llevó todo y pues ya abrimos el sobre y se lo llevó Rocksmith eh, muchas felicidades y, y, y estuvo cerrada la votación con el Rocksmith ¿eh? porque debíamos votar por unos juegos pero no, creo que el Rocksmith se lo merece, es el juego musical del año, creo que casi si sí, fue el único los de, de baile son como meh A menos de que vayas a una fiesta y los pongas Y en tu Kinect ahí andes Pero eh, Cosmo, quiero que hables de este tema Porque es tu, es, tu, es tu juego este Bueno, ya en su momento hablamos Más a fondo de que de qué demonios es Rocksmith Y pues creo que lo más eh, Representativo Es que ya no es Como tal un juego Sino Rocksmith 2014 Si sí dio el salto a Hay hacer un software para aprender guitarra más que un simple juego y de sí si sí, tiene su, su parte arcade y juegos en base a la guitarra y todo pero no es lo no es lo más importante lo importante es que aprendas y que te deje algo el juego técnicamente es el guitarra fácil de las consolas por si alguien desea jugar eh, con su guitarra y aprender a tocar creo que rockssmith es la opción y es la única me al parecer. Guitar Hero y rockman no te van a enseñar a tocar ¿no? no es como que toques rockman y te saques todos los puntos y acabes True the foreign Flames en Expert y ya sepas tocar no, en Rocksmith si sí pasa eso si tocas Rocksmith te apreces a tocar tu guitarra, ¿alguien más muchachos que quiera comentar algo rápido de Rocksmith? pues que se animen a jugarlo o a practicar con él porque yo creo que es una buena opción ahorita actualmente no es así digamos el super tutor pero digamos que si sí aprendes mientras pueda no haya comercial de, de juguete para niños de 3 de años o menos pero es la verdad no ¿y está un precio digamos que fácil de, de adquirir Cosmo? Cosmo pues, creo que su silencio habló No, sí, no, no, perdón, ¿qué qué qué? qué? ¿Está a un precio fácil de adquirir este Rocksmith? Ah, sí, como cualquier otro juego. Ah, sí, ¿y, y si lo enlistas con el bundle de guitarra? Ah, son 3500 y la guitarra, per, pero la guitarra que trae vale un poquito más, más que 3500, sí. Ah, está, pues es una buena opción que eh, para que lo pueden probar. Creo que, que ahí está el dato por si quieren aprender guitarra y les da flojera y con un maestro que no A ver, hijo, tócate las mañanitas, ¿no? no pues ahí, chéquense Rocksmith. Eh, señor Crush, ¿qué nos comenta el chat al respecto de, estos, de esta primera entrega de los Icaros Awards? Que dice Futuro Hello", 3000. O 3500 con guitarra. 1200 cable de juego. Y 9999 sobre el juego de Rocksmith. Que 999, sí. Este... Por ahí me planteó y dice... ...es el Guitarra Fácil, trae canciones del Jaradón... Eh, ...Omar Díaz dice que... ...dato curioso que... ...hoy que no criticó a... a señor de la, ...al dueño de la compañía de teléfonos... ...o internet subió 5 bits... ...y bueno... ...han estado hablando con Cosmo... ...o de Cosmo... ...recordando sobre la noticia de Paul Walker... Y saludos a Michelle, que llegó desde hace ratito. Saludos, pues saludos a toda la banda. Eh, ahí platiquen con el señor Cosmo, vemos que es una figura muy popular, es el eh, el, el, el alma del pueblo, ahí tiene voz y voto. Eh, <risa> así que bueno, vamos a continuar con eh, la siguiente categoría, que está que estuvo reñida, la verdad es que sí es así, muy reñida, muy complicada, el robot estuvo muy cerrado, pero vamos con el mejor RPG, y este lo va a presentar el señor Crush. Ah, bueno, este pues los nominados de mejores RPG son Minocuni, Pokémon XY, Final Fantasy 14 Online y este que no sé por qué hace aquí, pero bueno, Flameblaze Awakening. Y ¿Cómo en... cómo que qué hace ahí? Porque es más juego de estrategia. Pero ahí, pero los personajes son <risas> es, es con sistema RPG y todo la no polémica preguntas. en vivo en el programa ¿eh? a ver, a ver, <risa> debatan, debatan. El, es que bueno Fire Emblem, yo si sí estoy de acuerdo que esté como RPG porque es un es un RPG táctico o sea cada personaje tiene su historia y su clase y sus magias y todo como todo RPG, nada más que en lugar de que sea este vas caminando y oh, te sale así una pelea de la nada son como peleas más planeadas y de estrategia pero es el único que cambia bueno De todos modos, yo opino lo contrario Y el 12, <ríe> Y el es para Este, no, no es Pokémon Es para Ni No Kuni Fans de Pokémon, tómenla No, no es cierto, muchachos A ver, vamos a explicarle a la banda Por qué escogimos Pokémon Deberíamos de explicarles un poquito Perdón, nino No Kuni Crush, quiero que comiences tú, por favor Tú que eres el señor de los RPGs Pues, no, no soy tan el señor, pero... Este... Digamos que... Fíjole, es que... Honestamente, si Pokémon... Pues siempre a, va a haber un Pokémon, ¿no? Tendría que hacer algo... Ya ahora sí que sería más novedoso para... Que pudiera ganar, ¿no? A pesar de ser un RPG sencillo. Pero Ni No Kuni se llevó... Se llevó todo el premio porque, pues... Pues es ser por lo que dijimos hace rato, ¿no? De El arte en la personajes. presentación, la duración, la historia, que también la historia está como un poquito. Sí, así es, es y además este, sobre todo porque para este lado para, para este lado del planeta, para América es una nueva IP también, entonces eso le dio muchos puntos. O sea, por donde sí. le veamos, este va a ganar mucho. Sí, y yo creo que que que Pokémon pues es un RPG muy básico. Eh, así eh, obviamente ya con temencia al calado competitivo que son digamos que una pared como el multiplayer de call of duty ya es muy aparte pero sí como tal el juego eh, la, la experiencia de un solo jugador siempre va a ser siempre es la misma no técnicamente eh, cosmo tú qui opinar respecto de esta serie o de fire emblem y porque ah. diciendo que debe estar ahí no bueno yo no dije por qué debería estar eh, no he jugado nino Kuni pero sí sí se ve que es un RPG hecho con amor y, y calidad. Exacto. Tiene ese ingrediente secreto que es el amor. Moisés, ¿tú quieres opinar al respecto de esta categoría? No. No. Bueno, el señor Submarco el Señor Submarco, ¿quieres opinar un poquito Al respecto de esta categoría? Sorry, sorry estaba muteado, perdón Ah, a ver Estaba hablando como un... imbécil mi micrófono muteado Sí, es que como saben es un programa en vivo Y de repente tenemos problemas eh, Ya vamos a correr a la empresa que organizó este evento este do, Dos palabras para para Definir básicamente por qué este Nino Kuni ganó el premio Estudio Ghibli Y ya, no hay que, hay que explicarse más moisés Señor Submarco, díganos por favor. Pues sí, también eso mismo y más que nada porque el Pokémon es algo, un producto que ya está sobreexplotado y pues a lo mejor ya desde hace un tiempo tenía que haber llegado pues, a su final. Y lo que es Ninokuni, pues, como dice Moï, el estudio Ghibli, lo hizo bastante grande la historia y es algo bastante bueno que sí es recomendable jugarlo. De esos pocos juegos que tienen manejo en cuanto a la historia y los sentimientos que se vuelven bastante enormes Así es, así es eh, pues, a ver, Ojalá pueden probarle a la historia de Oliver y lo pueden checar Crush, tenemos algunos comentarios en el chat al respecto de esto Pues están pidiendo esta encuesta en Reset para que la gente vote Dice Michelle, el voto es libre y secreto Sí. exactamente M Medina dice Yo no digo nada porque Nino Kuni fue del año pasado allá en, allá en Japón Bueno es que tú vives en el futuro Medina También no nos friegues Allá les llegan las películas un año después Creo <risa> toma este... la Japón Michelle dice Que quiere también votar con el Nintendo Always Y Que el voto de Icarus vale 10 puntos Sí, porque su, es, son sus premios. Entonces el voto de Ícaros es infinito. ¿Cuál si, no si todos ustedes votan contra Ícaros, Ícaros gana siempre. Eh, el voto no el voto de Ícaros es como Exodia. Ajá, sale sale el voto de Ícaros y ya ganan, así pa, Exodia el, el, el inmortal, allá. Bye. Pero <ríe> eh, hablando ya un poquito de, de esto, <ríe> eh Pues sí, vayan a checar Nino Kuni, yo creo que, que en los VGX va a haber una controversia ahí porque a lo mejor se lo dan a Pokémon, pero yo más bien creo que es por popularidad, porque sí. les digo, como tal, el juego de Pokémon ya no ofrece nada nuevo. ¿Tú quieres comentar algo, Marquito? Sí, a ver, ah, sí, sí, sí. sí y ahorita aprovechan el de Nino Kuni que ya tuvo una rebaja bastante sustancial en su precio, Ya lo pueden encontrar en las tiendas desde 500 pesos y a lo mejor hasta un poco más barato. Y no me crean, pero creo que en la PCN se encuentra un precio de 20 dólares para que lo puedan checar y lo descarguen. No sé cuántos gigas PC, yo creo que debe estar eh, un poquito pesado, según yo. A lo mejor no pesa tanto, pero pues ahí vayan a la PCN, revisen los precios, o si no esperense a lo mejor en las ofertas de fin de año, que siempre hay ofertas del lado de Microsoft y de PlayStation, y eh, a lo mejor lo pueden adquirir a un precio, pues eh, bueno, y apto para su bolsillo, pero vamos a continuar ya con esta, eh, con esta, bueno, con esta entrega de premios, vamos a hablar eh, de un juego, de juegos que a todos les gusta mucho, no la vez es que a lo mejor es el, El problema de muchos es que no les gusta tanto, pero vamos a hablar de los mejores shooters, los mejores shooters eh, de este año y para esto te el señor Moisés nos va a dar a los nominados. Muchos podrían decir que esta es la generación de los shooters, este y pues nos ha dado shooters de todo tipo para todos los gustos. Este, y para los que no les gusta, pues no los juegan y ya. Este, pero los nominados en esta categoría este año son Battlefield 4, Valorant y Infinity. Uh, Call of Duty Ghost uh, Metro de Last Light todos los que nos han escuchado saben exactamente cuál no ganó este y el shooter para y el Icarus para el mejor shooter de este año es para shock Bioshock Bioshock Bioshock ganando un premio por fin por fin Bioshock y, y está siendo la chica en esto del shooter la vez que no la tenía nada difícil con los tres juegos que salieron Battlefield 4 y Call of Duty y Pues no, no son los mejores shooters, a pesar de que venden mucho, mucha gente los juega. Y Metro, Metro me parece que fue un buen juego, pero le faltó, ¿no? A comparación de, de lo que nos entregó Rational Games con Infinite. Eh, por favor, Moy, tú que lo jugaste, dinos eh, qué tal, por qué te gustó Infinite y por qué tu voto. Pues bueno, jugué lo jugué lo, lo, todos los nominados. Este... ...y varios particularmente me encantó por dos razones la, la ciudad de ¿cómo se llama? de colombia está perfectamente diseñada realmente a uno le dan ganas de que el juego le dé más tiempo para estar para quedarse tonteando y ver el, el paisaje está muy muy muy bien hecha y la segunda yo creo que sería elizabeth elizabeth es el, un gran gran personaje que, que sirve muy bien para para seguir la historia la historia te atrapa perfectamente sabes lo eh, uno se muere por saber qué es lo que pasa al final eh, es un gran juego divertido las mecánicas son muy muchas bueno son BioShock finalmente pero le dieron este toque que nos hizo sentir un, un juego un juego muy completo un juego muy divertido y un juego altamente recomendable Así es, muchas gracias por las anotaciones, señor Moisés, crítico de cine y en este, bueno, también crítico de de, de esta entrega de premios. Señor Crush, usted jugó Battlefield 4, ¿qué opina al respecto de que no haya ganado en esta categoría? Pues yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que Battlefield 4 es más pensado como siempre al PC y a la, la nueva generación de consolas, porque la neta sí me llevó una decepción en, en la parra. Ahora sí que para, para el apartado gráfico del juego Es que... Ay, después de todos los videos y tal que te meten Como que es un bajón para la realidad Pero pero así, cañón Perfecto, recuerden que la reseña de Battlefield 4 se encuentra en el sitio Para que la puedan ir a checar www.resetmx.vg eh, Marquito, ¿tú jugaste alguno de estos eh, cuatro juegos? Sí Eh, no, no, he, no le he entrado a ninguno Pero okay. Igual uh -huh, el shock Si sí es algo que se ve bastante espectacular Pero pues he, he visto videos Muchos videos Y los cortos Del juego sí sí definitivamente Además de mencionar que que Bioshock empezó Con mucho hype A lo largo del, del año en, en marzo tuvo el hype del mundo Y Y mucha gente lo daba para Juego del Año, ¿no? Pero, ¿qué creen? Apareció The Last of Us y decías, ¿Bioshock? ¿Bioshock qué? O sea, se les olvidó por completo, ¿no? Qué bueno que, que entró esta categoría. Seguro se lo va a llevar. No le veo mucha competencia. Tú, Cosmo, ¿tuviste la oportunidad de jugar alguno de estos? Ah, sí. Bioshock, y ahí estuvo mi voto. Perfecto. Ya no podemos ir nada. Vayan a Colombia. Rapture es una gran ciudad en el fondo del mar, pero Colombia por los cielos. Y la forma de transportarse y todo eso está increíble es una ciudad viva ves conflictos sucediendo en un momento si te inclinas por algo puedes cambiar la historia de ese conflicto pero eh, pues eh, ya no les queremos decir más vayan y chequen Bioshock también tenemos un programa en el Reset Lounge de, de especial de Bioshock Infinite donde mois aventó una introducción increíble al respecto pero eh, continuando con esta entrega vamos a ir al segundo corte musical de esta noche Esta, eh, esta canción es de GTA 5 V... Eh, Sleepwalking... By The Chain Gang... Chain gang me parece... Eh, of, eh, de 1974... Para que la puedan checar... Esta canción aparece en el eh, OST... En el original soundtrack de GTA 5 Vamos a escuchar la canción... Recuerden que con sus votos van a escoger al ganador de esta noche... En esta categoría... El mejor soundtrack... Y eh, vamos a... El segundo corte musical... Y regresamos con eh, más menciones. Bueno, pues ya volvimos de este eh, corte musical eh, Patrocinado por GTA V eh, Sleepwalking, es la canción Anótenlo bien por si quieren que votar en votara Bueno, al final del programa Para que escojamos al ganador Y mencionales también que tenemos otra sección En la que también podrán votar eh, Esta sección es la de El juego más esperado para el 2014 Y yo la voy a dar Yo la voy a presentar ahorita Que es eh, Los nominados para esta categoría Está Destiny Está Titanfall Infamous Second Son, de Witcher 3 Y Watch Dogs Así que por favor, eh, Crush ahorita va a recopilar Los votos en este preciso momento Y en un momento más la vamos a mencionar el ganador Voten por su favorito, les reitero las, la, Los nominados Destiny, Titanfall Infamous Second Son, The Witcher 3 O Watch Dogs Voten por favor, su voto va a definir el ganador El día de hoy, y el que tenga más votos Va a ganar obviamente, así que adelante Empiecen a votar en el chat Tienen eh, 10 minutos para poder hacerlo porque ya vamos a llegar a esa categoría. Y vamos a ir con la categoría número 10 de este de, este, de esta entrega de premios. Tenemos al mejor juego de peleas que este año estuvo como muy muy este seco. No hubo tantos juegos de peleas, así que eh, la va a presentar el señor Cruzdan eh me parece o quién era ¿Marquito? Sí, sí, libre. Ah, lo voy a, a presentar yo. Por favor, señor Maquito, díganos las los ganadores, bueno, los nominados, no sé. ¿Sí? Pues sí, en esta categoría de peleas que no estuvo tan peleada tenemos a los nominados que son Injustice, Dive Kick Killer Instinct y Tekken Revolution Y a ver, estamos buscando el sobre porque me senté en él y el ganador es Injustice Injustice got Among Us un juego de NetherRealm Studios eh, hecho, bueno, también eh, ¿Es el publisher? No Es Warner, ¿no? El que lo sí, publica Warner. Sí, es el publisher Warner ah. eh, Un juego de superhéroes donde pelea Flash, Batman, Superman eh, La continuación espiritual de, de Mortal Kombat 9 Que fue el boom hace algunos años Porque Mortal Kombat regresó y no, eh, regresó y no en forma de fichas Era un juego muy bueno Después de toda la basura que nos entregaron Pero eh, yo que tuve la oportunidad de jugar todos Creo que Injustice es el juego en el cual puedes entrar eh, y volverte bueno, o sea, practicándole como en cualquier otra cosa, pero no es no es tan profundo como un Street, como como un, un King of Fighters, ¿no? Que quiere muy preciso. Así que pues todos votamos por Injustice porque además pues somos fans de los superhéroes y creo que Injustice se Se merece este juego y hay una edición del año no de Ultimate Edition para Playstation 3 Y creo que va a aparecer para Playstation 4 O si no sí. solo es de Playstation 4 Si sí, ¿no? así es, ya están Cerca de salir las ediciones para Xbox One y Playstation 4 Que ya van a incluir a todos Todos los, todos los personajes descargables ¿no? Lobo, el Capitán Marciano Bla bla bla uh -huh. Pero eh, no se sé, Alguien más quiere comentar acerca de otros juegos Digo Dive Kick es como, me parece que está Como que muy feo Es un juego horrible, eh, donde solamente gana el que dé la primer, el primer golpe hacia abajo. Eh, ahí para que lo chequen. Eh, Crush, ¿tú a ti también te gustan los juegos de pelea, no? ¿Tú por qué votaste por Injustice? Sí, porque... este Bueno, creo que... Eh, me, me hubiera gustado votar por Killian. No, no sé, por ahí comentamos mucho sobre el, la política esta de, de cómo sacaron este juego. Este, porque la verdad el juego se ve muy muy bueno Pero digamos que Que ese sistema Para lanzarlo como que no No, no es muy adecuado Y luego Injustice este Yo sí tuve la oportunidad de jugarlo Y, y no es mal juego Está algo desbalanceado Pero creo que le hace mucha justicia lo que Finalmente un juego de, de DC Universe y, y donde vemos una historia Donde Superman no me aburre A pesar de que no es tan protagonista Pero bueno, es digamos el, el antagonista y, y la verdad yo creo es lo mejor que he visto En una historia de Superman <ríe> Y sin menospreciar la, al buen Batman Que sigue siendo el rey de ese cómics Sí, no es una historia aburrida, es muy llevadera Estamos hablando de mundos paralelos Por si no lo han podido checar Así que vayan, eh, vayan y compren Injustice o rentenlo Si les gustan los juegos de pelea Creo que ya también eh, jugamos mucho Street Fighter 4, así que dénse el, el chance de probar otro otra entrega de, de juegos, ¿no? Pero eh, vamos a continuar eh, un poquito llevando de, en esto de los eh, juegos competitivos. Vamos a hablar de la categoría de los mejor juegos de deportes para el 2013. Y esta sección la va a presentar Moisés Orozco. Pues muy bien, la categoría de juegos de deportes que en todo caso no... Uh no somos tan tan fans en, en general. Ah, um, permítanme el sobre de los nominados. Gracias, Cedecan. Después <ríe> Este, de los mejores juegos de deportes, el NBA 2K14, FIFA 14, MLB 13 de Show, NH NHL 14. Y el ganador es NBA 2K14. Felicidades, felicidades a Tukey Por su juego increíble de basquetbol eh, ah, bueno. No sé si alguien tuvo la oportunidad De jugar alguno de estos No, pero yo creo que Ahorita como se llamaba, lo único que le faltó Fue este Que estuviera el equipo de los niños trikis <risa> Esa falta de credibilidad Que nos cargamos, eh sí Tuve la oportunidad de jugar NBA eh, FIFA 14 también lo jugué Lo jugué para 360 Y Eh, el de béisbol la verdad es que no soy muy bueno Lo probé como de Tres, cuatro días En, en un Playstation 3 Y de hecho el control no me gustó mucho Y en NHL, NHL, pues no le entiendo mucho al hockey Pero también los tuve que probar eh, Por extraña razón mi primo le gusta mucho Los deportes, así que tiene todos los juegos Y los pude probar todos Y creo que mejor, el que aprovecha más características De consola Está mejor con las mejores gráficas Tiene un juego increíble, creo que es NHL eh, El de NBA 2K14 eh, Hecho por Take 2 Interactive Que también retomó series como La de WWE 14 Que también está Pero pues las luchas no son un deporte no Es un deporte de espectáculo totalmente diferente Así que por eso NBA 2K14 se lo lleva FIFA 14 tiene algunas novedades eh, Con una, algunas físicas con el balón Pero no puedo superar El dinamismo de, de NBA Así que si alguien más quiere opinar Es el momento calle okay, para siempre perfecto Vamos con la siguiente categoría que es? Bueno, esta categoría ¿Qué les digo? Esta categoría es una sección Aparte del programa, es la que nos da rating Y no me van a dejar mentir, pero el señor Cosmo es la persona más popular del chat En este momento, así que señor Cosmo, mejor juego independiente Categorías, eh, bueno, nominados Y ganador eh, Bueno, son los Juegos que yo y mis compañeros Nominamos, si no Si yo hubiera nominado todos serían bastante, bastante diferentes. Eh, pero tenemos Gone Home, Kentucky Route Zero, Papers, Please y The Stanley Parable. ¿Qué es? <coughs> Ay, güey, me estoy ahogando. Qué horror. Este, sobre, por favor. Oye, oye, pero bueno, antes de que abras el sobre y, y veamos el ganador, nos gustaría que a lo mejor la gente no los pudo probar porque pues obviamente son indies. ¿Nos podrías platicar un poquito de cada juego? Sí. De que, por ejemplo, que qué se trata Gone Home y todo este asunto? Híjole, es que por eso te digo yo, de estos dos solo he jugado Gone Home y de Stanley Parable. Son los únicos que, que ubico y sé. Gone bueno, Home... Ajá, dinos de qué se es, trata. Este, eres, estás en tu casa y un día de repente ya no está tu familia y tienes que descubrir en tu casa eh, por medio de pistas, checando así la cartera de... No sé, el papá, fotos, así, cosas. ¿Qué demonios ocurrió con, con la familia? Y de Stanley Parable eh, empezó siendo como un mod para Half-Life 2. Y es un juego que rompe bastantes reglas y bastante la cuarta pared. En, en cómo debería ser un videojuego Si no lo han visto, en serio, pruébenlo. ¿Qué es la cuarta pared, Cosmo? Para el... los que no saben. ...como romper la fantasía, ¿no? O sea, el decirte... ...sí, mira, soy un juego y estás jugando este juego. De hecho, el en casi todo momento... ...están rompiendo la cuarta pared... ...prácticamente no existe porque... está ...hay un narrador... ...que te va narrando la historia... ...pero tú, como jugador... ...puedes romper esa historia... ...y es muy, muy gracioso... ...porque el narrador como que intenta... ...por ejemplo, vas caminando... ...y hay dos puertas, y dice... Stanley tomó la puerta de la derecha Y tú te vas a la izquierda, ¿no? Y entonces el narrador como uh, Stanley tenía muchos problemas sabiendo Cuál era la izquierda y cuál era la derecha Y así como que te va Intentando arreglar la historia Que estás destruyendo al jugarlo Como no lo está narrando el, el narrador En serio, juéguenlo, está muy muy muy padre Y precisamente The Stanley Parable es el juego que Que ganó el, el Icarus Delta Award de este año ...súper, súper recomendable... ...si tienen Half-Life 2 en la compu... ...busquen el mod y después... ...digo, el mod es entenamente gratis... ...y ya tienen Half-Life 2... Eh, ...y después vean si... ...si vale la pena que compren el... ...el stand el juego ya completo. Así es, muchas gracias un poquito... ...por aclararnos esto... Eh, ...Papers, Please es un juego donde... ...tú eres un agente como de aduana... ...o de inmigración y tú decides quién entra a... a, a, a digamos quién entra un, al país eh, entonces te dan pides, dices, papers please y te dan tus documentos entonces tú los aceptas o eh, los eh, los rechazas, por así decirlo así que chéquenlo eh, también vayan y chequen Kentucky Road Zero que maneja un arte como al estilo de limbo un poquito eh, tienes que ir viajando en el mapa o sea es un mapa y tienes que ir viajando en camioneta y Y bueno, vayan a checarlo. Estos juegos son independientes. Me imagino que todos están en Steam, Cosmo. Sí, según yo, todos están en Steam. Sí, Kentucky Road Zero está en Steam, Papers, Please. Eh, creo que todos todos están en Steam. Y les digo, este juego de, de Kentucky Road Zero eh, utiliza un, un fondo, un estilo como de, de arte, como de, de limbo, donde también como que las cosas se van acercando hacia ti. Eh, está muy padre, el arte está muy chido A la vez que me gustó mucho Ahorita que, que lo yo lo pude checar eh, Me gustó, además eh, Lo único que como que me sacó de, de onda Es que tiene unos diálogos un poco grandes Son cuadros de texto de diálogo muy grandes Pero bueno, son juegos independientes Denle un chance, pruébenlos eh, Cosmo les puede echar la mano Por si alguna vez tienen sí. una duda eh, este, ¿Puedo hacer tres menciones Como honoríficas? Sí, adelante, rápido si pueden de juegos indie de este año en serio prueben Eldritch es como un Minecraft pero Lovecraftiano eh, jueguen ay, ay, ay. On The Real si les gustan los juegos como los Fallout clásicos y ah bueno, Amnesia de Dark Descent es otro muy muy bueno ya seguramente saben cómo es Amnesia, es la segunda parte y se me fue el otro que ah y Don't Star que bueno, como dice su título es el chiste es no morir de hambre y sobrevivir en un mapa. El juego está bastante bastante difícil el sobrevivir y si sí, y con los mods y todo es prácticamente un juego infinito. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones del señor jugador de juegos independientes Cosmos en otra 100. Y no lo duden, si sí sabe jugar y si juega juegos independientes No es no es Poser, como muchos eh, Así que bueno, vamos a continuar con eh, las categorías Están, Vamos a ir con la categoría número 13 Ya vamos a llegar eh, al último segmento del programa, muy importante Tenemos eh, para esta categoría el señor Crush Que nos va a presentar a los nominados Por favor señor Crush Estos ah, son No, los... perdón, es el señor Marquito, disculpen Señor Maquito va a presentar a los nominados y al ganador de eh, la mejor el mejor DLC del 2013. Una votación, pues yo creo que no estuvo tan reñida, la vez que el ganador fue con Contra. Por favor, Marquito Pues si sí, esta categoría pues, está dedicada a los mejores complementos para los videojuegos que nos han dado horas extras de diversión y los nominados son Borderlands 2, Dishonored, el Dishonored ¿cuál cuál era? El El su... DLC de Dishonor uh -huh. Ajá, bueno El que su apareció, DLC... me parece, creo que único que apareció Ah, de Tungual, algo así Se me fue el nombre Far Cry 3 Blood Dragon Mass Effect 3 Citadel Y Dragon Dogma Dragon's Dogma Dark Arisen Y pues el ganador de esta categoría Se la va a llevar Far Cry 3 Blood Dragon Felicidades a Far Cry, a Ubisoft con esta entrega que yo he tenido la oportunidad de probarla y cada peso que pagué por Far Cry 3, Blood Dragon, valió la pena. Si a usted le gustan las películas ochenteras, de superhéroes super y que están haciendo situaciones absurdas, diálogos torpes, eh, situaciones cómicas, un humor negro ochenterón y les gustan las luces de neón en tonos rosas, naranjas y verdes. Far Cry es su juego Far Cry, eh, Utilizan el mapa de Far Cry 3 Pero aquí es muy diferente Eres el comandante Rex, Cult, Rex Power Cult Hasta el nombre es como una parodia de esos héroes eh, Muy bueno, muy bueno Far Cry Tienes la avanzada de niveles Diferente a Far Cry 3 Porque aquí en vez de, de seleccionar Qué mejora Bueno, que mejor agarrar al subir de nivel, ya en automático te el juego, lo cual lo hace un juego más simplificado. Es un descargable, así que chéquenlo Far Cry 3, vale la pena el soundtrack que está increíble, el soundtrack está increíble. La verdad es que me gustó mucho el soundtrack, es muy ochentero, me recuerda esas épocas cuando veía al, al Schwarzenegger y al y al Stallone haciendo sus peripecias en las películas donde les disparaban un millón de balas y nada las nada los tocaba. Sí, increíbles. Alí más tuvo la oportunidad de checar Blood Dragon. Me partí de la risa en ese juego, o sea, es increíblemente divertido, es muy muy este entretenido. Ah, uh, juéguenlo todo lo que les dijo el buen otro nivel, es cierto, es eh, lo uh, a pesar de que había muy buenos deles aquí participando Far Cry 3 de Blood Dragon es, es increíble, ¿no? O sea, le hace mucha justicia al juego y le da uh, al juego del que proviene. Y sencillamente es una idea muy bien ejecutada Es una muy muy mala idea, muy muy bien ejecutada Sí, sí, chequenlo, les les saca mucha sonrisa Un plus es que viene el idioma en español Bueno, viene el idioma en inglés Ya hay he subtítulos en español, por si ustedes eh, no saben inglés eh, Lo pueden checar en español, obviamente es español ibérico Pero eh, pues la verdad es que sí vale la pena que lo vayan y lo chequen Además estuvo de oferta, estuvo en 50 pesos En Network life este fin de semana Pasado, a ver, a lo mejor podría aparecer Para fin de año, entonces ahí, atentos No sé, ¿alguien más que haya checado blue Dragon? O algo que quieran comentar sobre también Los los nominados, también se vale Pues yo comentar Que Borlands 2, este, por ahí en el chat Este, muchos, este, comentar Comenzaron a pedir, este Bueno, que su favorito era Borlands 2 ¿Un recuento? Lo no siento no recuentos ni no devoluciones <risa> No, pero ya dijimos este, que, que, bueno, Borderlands no... O sea, hasta ahorita yo creo que es el rey de los DLC, pero que más que DLCs, son como ex, pequeñas expansiones que le dan mucho juego. y Ya lleva por ahí de dos años, un año entero, y el juego no han estado de más. Simplemente esas pequeñas expansiones. Es que, es que Borderlands 2 y, bueno, también el Borderlands 1, no hacen como otros juegos que te... Te venden gran parte del juego en el disco y después te van soltando cachitos en DLC como... Ah, ¿pero qué crees? Hay otros capítulos al final del juego que sí siguen la historia principal, ¿no? este Borderlands 2 lo que hace es... Si quieres no compres ninguno, no es necesario para que disfrutes la historia que está en el disco. Y la historia que pensamos para Borderlands 2 son campañas extras... Y enteramente independientes Tampoco van como seriadas Así de no compra el primer DLC Y el que sigue no Puedes comprar el DLC que más te llame la atención Y disfrutarlo Y no tienes que andar pagando más Por eso yo creo que ha funcionado muy muy bien El DLC de Borderlands 2 Porque es como deberían de ser todos los DLCs Ahí está Recuerden que podamos hacer una votación en Reset Para que ustedes entren en la página y voten Escojan a sus favoritos Eh... Pero vamos a continuar rápidamente con este programa Borderlands 2 es un gran juego y tiene DLCs El estudio estuvo trabajando, Gearbox estuvo trabajando A marchas forzadas para entregarles tantos DLCs Que no creo que lo hayan comprado todos todavía Aún se quedan en el Season Pass Pero pues vayan, chéquenlo Dishonored es un juego es muy bueno eh, estuvo Está muy barato y es, es también fue una sorpresa este año eh, Mass Effect 3, pues que les digo, la polémica del final Pero pues, Mass Effect es un juego que vale la pena Vaya a guardar si ven las cosas Y Dragons Dogman, Dark Horizon Pues a mí Dragons Dogman no me gustó Pero si a ustedes les gustó, pues chequen el DLC Si no lo han comprado eh, Creo que de los que mencionamos El que más vale la pena es eh, Borderlands eh, Después Blood Dragon Porque al parecer, al parecer, bueno Blood Dragon es como un, un juego extra Pero pues ahí para que los vayan a, a, a rentar A comprar, a checar, a robárselos A sus amigos, en sus cuentas, no sé Siempre hay una forma de probarlos Pero vamos a continuar con el tercer corte musical. Eh, acuérdense que ustedes van a votar por el ganador. Estamos a, por entrar al cuarto bloque del programa, eh, así que vayan echando sus votos. Escojan la canción que más les gustó, el soundtrack que más les gustó, porque ustedes van a ser los que decidan eh, quién se va a llevar el Icarus. Y además también voten por el Icarus de juego más esperado. Se les acuerdo a los nominados, está Destiny, Titanfall, Infamous Tekken son The Witcher 3 y Watch Dogs por favor voten, el señor crush y el señor cómo están haciendo la, los conteos en este momento no tenemos eh, espacio en el servidor para tantas votaciones así que no pueden quedarse fuera ¿eh? esto es como el llame ya, si no lo hacen ahorita después ya no van a ganar nada pero vamos con el tercer corte musical, eh, el tema principal del nino No Kuni este juego eh, desarrollado por el estudio Ghibli por favor Icarus eh, vamos con el tercero Regresamos ahorita al cuarto bloque del programa y continuamos con las categorías. Bienvenidos de nuevo al último bloque del programa, llegamos a, a la recta final con las categorías del año en los ícaros Delta Awards, primera edición eh, del 2013, así que vamos a continuar rápidamente con la categoría número 14 que escogimos, eh, esta, esta la va a presentar el señor Moisés Orozco, que es eh, decepción del año y tenemos a los nominados que son Bueno, como bien sabemos, no todo es pan sobre... Como se llama, no todo mil sobre hojuelas. Hay algunos juegos que realmente no debieron haber salido y entre... O algunos juegos de los que esperábamos bastante y realmente nos entregaron... Los nominados son... este Alien Colonial Marines, Remember Me, Call of Duty Ghost, Assassin's Creed 4 Black Flag y Resident Evil Operación Raccoon City. este Como mención honorífica, ...es Operación Raccoon City... ...porque sabemos que es del año pasado... ...pero es tan malo que el mal olor llegó hasta este año... ...este... ...y el Icarus... ...para la recepción del año es... ...Alien Colonial Marines... ...Felicidades a los desarrolladores de Aliens... ...que pues están ganando algo por lo menos... ...el día de hoy con nosotros... ...les vamos a mandar el Icaros por correo... ...a ver si no se los... Eh, roba Sega y se los rompe... ...porque pues, ustedes le robaron dinero por su juego... ...pero... ...no importa... <risa> Eh, Alien Colonial Marines es un juego que causó hype Se veía muy bien El demo estaba más o menos Y cuando llegó el juego ¡Pum! Se cayó todo, ¿no? Sí, es que lo es que estuvimos batallando esto Y yo creo que al final de cuentas Alien Colonial Marines Les ganó a los otros nominados Todavía Remember Me Como que tiene ahí su, su base de fans Al igual que Call, que Call of Duty Y el Assassin's Creed aunque pues por ejemplo hacen Creed y Call of Duty, pues todavía se mantienen ahí con buen gameplay. Y, y pues ya, yo creo que ahí les arrasó alguien los de Alien, eh. <risas> sí, definitivamente. El gearbox sí se la sí se la prolongó con este juego de Alien, Call of Duty Ghosts, pues, lo ponemos porque siempre es lo mismo, no sé si esté bien. Y recientemente The Operations Recon City, ah. ¡Oh! Me dan ganas de aventarlo, pero dice Cosmo que él sí le gustó. Debe de haber una razón, así que no, Cosmo, bueno. ¿por qué? Yo, yo no dije así como, ¡ay, me gustó! ¡Wow! El, uh, bueno, pero es que te entretuvo, ¿no? Sí, porque yo jamás jugué ese juego solo. Varios amigos y yo lo compramos y siempre lo jugué con ellos. Y yo me divertí bastante también en base porque pues, me estaba divirtiendo con mis amigos y, y siempre echamos un buen de relajo por más bueno o malo que sea el juego. este Yo también soy tu fan, Christy. Eh, y, y, y este por eso yo no yo no lo vi como tan malo. Seguramente si lo jugara solo, diría, no, sí, es pésimo. Eh, porque también no, no es uno de los mejores Resident Evil. Para mí ese año fue aún peor el Silent Hill Downpour. Ese sí fue un asco que de aquí a cinco años, hasta que salga un otro Silent Hill y sea bueno, Silent Hill va a seguir apestando gracias a ese juego. Gracias a Vatra Games por entregarnos el Nightingale Poor, horrible juego. Pero extrañamente a mí me pareció entretenido, debo mencionarlo. Yo lo probé y no me no me pareció tan malo como el Homecoming. Eh, vamos a continuar con esta primera entrega. Y ya por fin tenemos llegamos a, a la categoría de juego más esperado Donde ustedes ya votaron Ya tenemos un ganador Cosmo por favor recuérdenos a los nominados Los nominados eran Destiny, Titanfall Infamous, The Witcher 3 y Watch Dogs Y el, el ganador del premio también votado por ustedes este Fue Watch Dogs, el juego que más... Al parecer varios comentaron de Ah, yo quiero ese, que quién sabe qué Ahí salió Watch Dogs quedó, ganó, ganó por un voto Porque en segundo lugar quedó Infamous este, Esos fueron los dos más votados Pero por un voto, el último Y fue de Reconer, si no me equivoco Fue Watch Dogs Gracias Reconer por darnos ese voto que hizo Watch, a Watch Dogs ganador. Eh, también saludos a la señorita Christy que está en el chat. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, ¿Qué opinan? ¿Creen que Watch Dogs está merecido esta, esta victoria? Yo hubiera, yo hubiera ganado, votado por Destiny De hecho yo voté por Destiny, pero creo que a nadie le gustó yo, yo voté por Watch Dogs estoy enteramente a favor Yo voté por Titanfall Es que es el problema sí. está muy dividido Creo que todos son buenos Ah, no, sí. sí, nada más fue como Ok, ¿cuál es el que más? Pero todo, todos son, de hecho por eso Es la categoría de los juegos más esperados Nada más fue como el bueno ¿Cuál es el que más nos nos llama? El que más espera, ¿no? El que más, pero sí uh -huh. Creo que, que todos son muy buenos The Witcher 3 se ve increíble Infamous creo que es una razón más para comprarse un Precision 4. Titanfall y su edición de colección con ese robot enorme. F. Oh, Algo bueno. que me sorprende es que Watch Dogs todavía llama mucho la atención después del retraso. Todavía, todavía es así como que uno de un juego muy esperado. Sí pues, Ya ves que ya Ubisoft te cuenta los, los juegos con sus trailers ¿no? que Tráiler de no sé qué, del personaje yendo al baño. Tráiler del personaje comiéndose una dona. Ah, y aquí está el tráiler del final y tú, ¿qué? O sea, ya, ya te lo spoilerían todo. Pero, pues bueno, ese abuelo votaron ustedes. Ese fue el juego más esperado de esta de esta entrega de los Icaro Awards. Eh, Watch Dogs, ojalá. Veamos, vamos a ver qué tal el sábado. Eh, a ver si va a ganar eh, Watch Dogs. A ver, creo que ni siquiera está nominado, pero pues vamos a ver quién gana, ¿no? contestant. Si Yo creo que se lo va a llevar Destiny, a mi parecer. Me ojalá, porque de ese nivel, a veces que hizo un juego que me, me invita a nueva generación. Eh, pero pues bueno, continuando eh, en este en esta entrega vamos a hablar de la mejor secuela, secuela, secuela. secuela. Y eh, esta la va a presentar el señor eh, Marquito, por favor así es, aquí tenemos a lo que son las mejores secuelas y a lo que ha sido la mejor continuación para cada predecesor de su respectivo videojuego aquí tenemos a los nominados en primer lugar está Battlefield 4 Rises 3 Far Cry 3 y Dead Space 3 pues el ganador indiscutible de esta categoría se lo va a llevar se lo lleva prácticamente Far Cry 3 Far Cry 3, juego mejor secuela del año 2013 ¿Por qué votamos por Far Cry 3? ¿Por qué, por qué, por qué votamos muchachos? Porque está bien perrón, para empezar Sí, Pero está me... muy bueno Es un oh. juego largo, divertido, muy profundo Nunca te aburres, tienes tanto que hacer Puedes cazar, puedes atacar, como se llama, a uh, piratas Tiene a Vaz... Bas es genial la transformación del personaje los dos finales posibles el, el, el, ¿cómo se llama? digamos el final malo es un final increíble no me parece ese último último último giro realmente está muy muy chido la hermana de base está muy muy chida este es un gran juego es un gran gran gran juego o sea hicieron las cosas muy bien con este y definitivamente los otros no tenían ni qué hacer contra el Contra esta secuela. Sí, y ¿sabes qué fue lo, lo importante? Que nadie se esperaba Far Cry 3, que apareció y a, a todos sorprendió ¿no? dijo oye, güey, qué, qué buen juego, ¿no? Después del 2, y la decepción que fue el 2, dices, oh, el 1 fue un juego medianón, ahí más para arriba que para abajo, pero el 2 así como, ay, ya lo echaron a perder. Y dice ay, nadie, nadie le tiraba un peso a Far Cry, y zas, ¿no? La, sorpre la sorpresa y muchos dijeron no, pues, hubiera sido un juego del año de 2012 sin falta, pero pues llegó tarde las votaciones eh, ¿alguien más tuvo la oportunidad de checar Far Cry 3 de ustedes muchachos? ¿o alguno de los nominados? Mm, no, bueno yo pude como ya habíamos comentado jugar Battlefield 4 uh -huh. y me parece que por ejemplo crisis 3 y Dead Space 3 sobre todo um, Dead Space 3 ¿Tuvo algo por ahí que decepcionó al, a la gente? Sí, o sea, fue, yo creo que fue el, el cambio, ¿no? De acción, de terror a acción. Ah, sí. no estoy tan seguro el que haya dejado de ser de terror. Más, más bien, bien los micropagos, ¿no? Ajá, y... Pero dentro de... Sí, bueno, sí arruinó un poco el juego de los micropagos. Y dentro del juego como tal, como que cambió la fórmula de terror en el... En el Dead Space 1 y 2 es como más pausado, más despacio, la acción es más orientada al, al terror este psicológico y este es más como terror por este por delirio de persecución, ¿no? O sea, de ah, vienen muchos a la vez y es como es realmente lo que lo que te causa más. Y, y sí, ok, si sí vas como que no salga nada, que no salga nada, pero porque son demasiados, muy rápidos y muy fuertes, no porque sean verdaderamente terroríficos si sí, está más dado a la acción pero yo yo siento que no perdió del todo el terror eh, por momentos porque también enfrentarte con humanos pues, no es mucho terror ah, sí, no, casi todos no. los juegos y un punto importante, hay un multiplayer en, en, en, en Dead Space 3 y la que la experiencia está pensada para que también la historia continúe en, en, en Long Wolf o en multiplayer lo cual no es malo está, muy, está bien hecha así que si pueden checarlo y jugarlo con un cuatecillo pues adelante no es un añadido pero que bueno pero pues Dead Space y Far Cry se desinflaron después de que eh, los pusimos en comparación con Far Cry no eh, así que vamos con esta categoría muy importante creo que esta es la más importantes de la noche eh, juego anual que a nadie se le sorprende que salga y esta categoría como tal eh, la va a presentar quien la va a presentar muchachos Creo que yo, porque ya no he pasado <risa> Bueno, te la presento sí. Señor Crush eh, sí, Juego después... anual que a nadie sorprende que salga Los nominados son Tenemos a Madden 25 FIFA 14 Assassin 4 Black Black Y Call of Duty Ghost Y vaya El ganador de... es ah, No, no es cierto Call of Duty Ghost <risa> sí, felicidades a Call of Duty porque es un juego que todos saben que va a salir Y así, el nuevo Call of Duty, tos, ah, ya sabíamos Activision, ya sabíamos, gracias No tienes que hacerlo el anuncio, eh, nada más ponlo en tu en tu blog y ya sabemos que va a aparecer el siguiente año De hecho ya está confirmado el siguiente Call of Duty Pero aquí quiero que hable el señor eh, Moisés porque él sí es fan de Call of Duty No de este para empezar, ya les había... No sé si lo, lo había comentado en otro juego. Es el primer Call of Duty que la campaña me parece tan indignante, tan molesta, que no la terminé. O sea, empecé, jugué la campaña 15 minutos. Me sorprende que con lo que duran las campañas de Call of Duty no la haya terminado. este Y lo dejé, sencillamente el, el, la campaña me, a, a nivel ideológico y de historia me parece muy mala. El multiplayer, pues, sencillamente... Es Call of Duty de nuevo, otra vez Espero que con esto ya haya aprendido mi lección Ya, ahora sí diga, nunca más Ojalá, ojalá Cosmo, tú también eres fan de Call of Duty ¿Opina de, sobre este premio que ganó el Icarus este año? Guácala, ni me digas ese nombre, se me va a pegar algo <risa> ya, Ahí está la contestación, guácala Los demás muchachos, ¿qué opinan? Que yo creo que aquí lo que Quedó marginado, fue Madden 25, porque en primera no sé por qué entró, porque luego pues, a nadie se aprende que salga, pero como que no es el más esperado de todos <risas> Sí, no, aquí en México no, más bien en FIFA no, es el que rule aquí, allá en Estados Unidos sí esperan más Madden Pero pues es que neta ya sabemos que va a salir con los Duty, ya sabemos que, que, que van a dar a nosotros entrega Treasures, Infinity War, Treasures, Infinity War Y ya lo dijo muy la campaña es mala, el multiplayer seguro es lo mismo con algunas adiciones. Y un perro, que a todos les gustó el perro y ahorita ya nadie le gusta el perro. Y bueno, Marquito, ¿tú quieres opinar acerca del perro o de Call of Duty? Eh, mejor no opinar, <risa> ya, ya ya tiene suficiente con llevarse la categoría. Sí, exactamente, felicidades a Call of Duty, Activision, muchas felicidades, les mandamos el Icarus. Lástima de que no podíamos venir a recogerlo personalmente Pero bueno, no se preocupe Vamos a mandar algún emisario eh, Para que se lo haga entrega eh, formalmente Y sí, vamos y con el último corte musical Dinos Y ya estamos esperando el próximo Call of Duty A ver qué tal está Sí, a ver qué tal está A ver si le cambiaron algo O le cambiaron las texturas O usaron algún nuevo motor Por favor pues Ya son nuevo, dos perros El nuevo motor La vez es que ni se ve nuevo Y parece el mismo Call of Duty siempre Y ese mismo Call of Duty pero, Veamos qué tal eh, igual está el próximo Call of Duty Sí, vamos a ver en qué, qué no le cambiaron. ¿no? Aquí es como, no le cambiaron nada. Ah, sí, perfecto, es Call of Duty. Y por ahí dice Marquito que a lo mejor un perro de dos cabezas. Bueno, ah, no, Crush, eh, ojalá que no, se vería muy grotesco. Eh, vamos con el último corte musical. Recuerden que esta es la última canción para que hagan sus votaciones. Después de la de, de eh, la canción, haremos las votaciones en vivo. Cinco minutos, no, menos... 30 segundos para que voten Esta canción es de The Last of Us Se llama The Path A New Beginning eh, Sobre el increíble juego de Naughty Dog Y su especial soundtrack Está también muy bonito Si lo pueden llegar a conseguir eh, Seguro la señorita Christy eh, va a decir Que Journey tiene canciones muy bonitas Y debería haber ganado Pero este año no, pues, no está Journey, está The Last of Us The Path A New Beginning Así que después de esta canción Voten por favor, último corte musical eh, Así que Eh, vámonos al corte Bueno, pues ya volvimos del último corte musical Como les dije de The Path, The New Beginning De The Last of Us Este bonito eh, original soundtrack Así que tienen 30 segundos para comenzar a votar Por favor, les recuerdo los nominados de esta categoría El mejor soundtrack Categoría número 18 de esta noche Mejor soundtrack, de nuevo Nominados, Bioshock Infinite eh, Grand Theft Auto V Nino Kuni, Grat of the White Witch Y The Last of Us. tienen 30 segundos, ahorita Crush y Cosmo van a estar recopilando los votos, así que por favor, ayúdenos a escoger el ganador de esta noche, ¿sí? En un momento más, vamos con la categoría más importante eh, de eh, toda esta de toda esta entrega de premios, de los Icaros Delta Awards, primera entrega, eh, año 2013. Ya escuchamos al, pues al mejor ganador, eh, a, perdón, al mejor eh, estudio, eh, tuvimos la de mejor DLC, mejor juego de peleas, mejor juego... Eh, de música que ganó Rocksmith entonces ya vamos con las eh, dos categorías que también son muy importantes la música y juego del año pero pues antes tenemos que nombrar a un ganador de eh, mejor soundtrack así que por favor, ¿ya tenemos algunas votaciones muchachos? sí ok, eh, les doy 30 segundos, 15 segundos más para que sigan votando Y ya para que ya cerremos al ganador de esta categoría y pasemos a la carnita del juego del año. Que es como que lo que todos venimos a escuchar a esta noche. Y no antes mencionarles que también tenemos podcast el día de mañana con la señorita Cristi. Y recuerda jugar con el Pussy Star. El viernes tenemos Reset Clásico. Acuérdense de ir a visitar la página www.resetmx.vg. El canal de YouTube que es mx diagonal youtube Eh, perdón, youtube diagonal restmx eh, twitter arroba restmx por cualquier cosa que quieran eh, decirnos ya saben, eh, nos pueden contactar en twitter eh, estamos siempre a la espera de sus comentarios, retroalimentación para saber si estas cosas que hacemos les gustan o no, perfecto, entonces ya cierro votaciones esto ya no no es como Chabelo que tienen todo el día el programa, de 8 horas, pero aquí no aquí tenemos bien poquito tiempo así que por favor, Cosmo o oh, quien quiere dar el ganador. El ganador fue Bayo Shock. En, seg en segundo lugar quedó The Last of Us y Nino Kuny tuvo el voto de Cristy y listo. Okay. Mucho no gracias, gracias. a Christy por votar por Nino Kuny. Es un bonito muy bonito juego de estudio Ghibli. Eh, pues bueno, ya están las votaciones. Bayo Shock Infinite fue el ganador les recuerdo la canción que escuchamos que fue eh, eh, Will the Circle Be Unbroken de, es el Bioshock Infinite original al soundtrack, es el track número 3 por si ustedes lo compraron en la edición de colección viene el, el creo que me parece bien el, el, el soundtrack descargable, ahí para que lo chequen creo que vienen dos versiones de esta rola eh, así que si tuvieron la oportunidad de probar Bioshock seguro saben de que estoy hablando, es una gran canción y ya siguiente categoría Juego del Año, esta es la importante, esta es la que se lleva las palmas, es la mejor película como en los Oscars, así que visitamos aquí por esta categoría y vámonos rápido. Juego del Año, yo la voy a presentar. Los nominados para esta categoría en el 2013 Icarus Delta Awards, primera edición, son GTA 5 de Rockstar North, The Last of Us de Naughty Dog, Bio Bioshock Infinite de Irrational Games, Y se coló extrañamente un juego que aún no aparecía, Super Mario 3D World de Nintendo. Y las votaciones estuvieron muy cerradas, vamos a hablar un poquito, un minuto de cada juego. Eh, Super Mario 3D World, creo que Kroos lo estuvo jugando. Kroos, ¿tú qué opinas? No lo he estado jugando porque uh, todavía no lo tengo, uh, uh, no lo tengo. Uh, pero creo que al final de cuentas se coló porque he estado viendo videos de gameplay y así, Y creo que sí ha estado... el por sí, la crítica en general lo ha lavado mucho. O sea, fue un juego que levantó de su presentación del E3 al último... Que fue el como de octubre o al mismo noviembre, donde ¡pum! Saltó y todos dijeron oh, ¿Qué hicieron con este? No, este? no es el mismo juego que nos presentaron en el E3. Está mucho mejor. Yo creo que por eso se iba a colar, pero no voté por ahí. Yo... Okay yo si sí voto no. por por Mario World porque ok GTA 5 no GTA 5 no solo van 5 y es un juego que a todo el mundo le va a llamar la atención porque todo el mundo quiere ser un chico malo y andar en las calles baleando y subiendo prostitutas a sus carros todo el mundo quiere hacer eso The Last of Us pues fue super novedoso Bioshock Infinite fue algo que revivó bastante bien a una este franquicia Pero, sin embargo, hacer un juego de Mario que realmente llame la atención de tanta gente y tanta gente diga, oye, mira, se ve padre. este Cuando Mario es, ahora sí, casi el, la mascota más vieja que existe de los videojuegos, obviamente no es, pero es de las más viejas, este y sí la más conocida. Eh, el hecho de hacer un juego realmente llamativo con, con esta franquicia, yo siento que sí es un, un muy buen logro y sí se merece estar en, en el juego del año. Gracias, gracias, Guzmo. Marquito, tus opiniones con respecto a los Juegos del Año. Pues de Juegos del Año, el Grand Theft Auto destaca mucho por lo que es el morbo, de lo que es ser un bandolero en la época actual, hacer maldades a todos. Culpear... Eso me sonó canción de Don Omar. <risa> <risa> hacer hacer el mal sin mirar a cuál, prácticamente, y pues ya los beneficios son llevarse dinero, premios, un buen juego en línea también The Last of Us muestra lo que es la crudeza de lo que son los sobrevivientes que quedan en el mundo y que tienen que valerse por sí mismos y en ocasiones tienen que luchar unos contra otros aunque no estén infectados el Bioshock Infinite, un juego que se ve bastante espectacular y que pues igual ahorita ya se llevó nuestro de estodica dos, uh, mejor banda sonora y el Super Mario 3D World, no, la verdad si sí no lo he entrado a este juego, pero igual este si más no recuerdo el joven Trapsam ya lo había recomendado previamente y pues sí, igual yo que más hubiera querido que se lo llevara Last of Us, pero si sí, se lo llevó más el Gran Theft Auto 5 con sus Gracias, según la opinión de Marquito. Ajá. Vamos a ir eh, con el señor Moisés, por favor, muy este Sin contar el Mario, que no, no he tenido la oportunidad de probarlo, los tres son juegazos, juegazos. este ¿Qué más que agregar? Los hemos comentado a lo largo de, de este programa, a lo largo de todo el año. Nos nos, ¿cómo se llama? nos ocuparon bastante tiempo porque son grandes juegos, grandes experiencias y sencillamente por eso están aquí. El que gana está perfecto por mí. Muchas gracias Moisés, y bueno, eh, vamos a hablar sobre eh, el ganador, el ganador de este, de esta categoría es, bueno, antes de anunciar el ganador, me gustaría decirles los juegos que escogimos como mejor, de mejor consola, en este caso, mejor juego de Xbox, esto va muy rápido, My Shock Infinite, eh, mejor juego de Playstation 3, ya lo saben, ya ganó casi todo, The Last of Us. Eh, mejor juego de Nintendo Wii U O de Nintendo en este caso eh, Sería Super Mario 3D World Que se coló al final Es un juego muy divertido El factor el factor cooperativo Y que también es competitivo Está muy chido, está muy muy padre eh, PC eh, de PC Yo escogí Gone Home Porque me parece que es un juego muy chido Cosmo ya lo mencionó El voto por eh, stanley eh, Satan Lee Parable ...pero Gone Home creo que... ...para mí es el juego del año del 2013... ...en versión PC... ...ahí para que lo vayan y lo chequen... ...así que... ...vámonos con el ganador... ...el ganador de este año... Eh, ...el Icarus va para... ...GTA V... ...¿por qué motivo? ...yo se lo doy... y se lo ...bueno, creo que casi todos lo pensamos... ...la verdad es que... Eh, ...el poder técnico que tiene... ...GTA V con el, la opción, con el mundo abierto... Eh. ...los detalles que tiene... Está increíble. Dime, Cosmo. Rapidísimo. Hace casi todos. me eh, El único al que excluye sí, es a mí. Esa, a Cosmo. Sí, porque Cosmo dijo. No, yo no quiero. Yo quiero que gane de Last of Us". No, ni siquiera de Last of no, Y sí si no, que um, metan sí. a Hannah Montana. Pero bueno. Sí, GT5 por la maravilla tecnológica que nos regaló Rockstar. El mundo abierto no, no carga. Con, tienes detalles increíbles. Tu celular tiene tienes hasta una red social, ¿no? Eh, tienes eh, un, una red social, tienes una religión, o sea que reta yo creo que GTA 5 se llevó el, el 2013, seguro se lo va a llevar eh, en el, los NOSVGX, así que pues eso eso creo que fue todo de lo que podemos decir de GTA 5, ya hablamos mucho. Así que eh, esas fueron las los la primera entrega de los cigarros Delta Wars Eh, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estas dos horas de programa. Vamos a despedirnos rápidamente del chat, por favor, Cosmo, ¿te puedes despedir del chat? Sí, adiós. Ah, bueno, y que le no, no, no, la eso, manita. Este, son <risas> Biggie, Cristy, Daxter, Don y Dios Dinero, Dolk Zetronic, Lost in House, a Manuel CGC, Michel XPC, Micklan Curly, M Medina Monkey 03, Omar Díaz Reconer Star Scream y 0Z. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Les recordamos nuestras redes sociales. Es eh re, Twitter es @resetmx, Facebook es www.facebook.com/renalreset.tv. Estamos en YouTube, que es youtube de renalresetmx. Eh, en la página principal donde pueden encontrar todo el contenido de noticias que tenemos a lo largo, los programas y todo lo demás. www.resetmx.vg eh, Vayan y visiten a Los Bastardos, chequen la página de marte donde está también nuestra barra de podcast. Eh, esto fue la primera entrega de Los Ícaros Delta Awards, y me voy a despedir de los críticos eh, y compañeros que sean posible esto, gracias al equipo de producción, gracias a todos los involucrados en este programa, el señor Cosmo, al señor Moe, a, Crush, a Marquito, a Raúl, a la Academia, también agradezco los premios por patrocinarnos, por favor, y bueno... Despedidas, así como están en mi, en mi pantalla. Señor Submarco, por favor, despídase. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrega. Qué bueno que nos acompañaron y nos estamos escuchando en la próxima. Me encuentran la próxima semana en el cine más y subiendo notas en la página de Reset y también en, en mi cuenta de Twitter en arroba submarco-76. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos Marquito eh, Señor Cosmo, por favor Señor Cosmo, despídase eh, Adiós gente, gracias por escucharnos, por por soportar, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos votando pero les recuerdo que es nuestra opinión, no no es ley eh, y, y pues yo soy Cosmo 0300, Cosmo con K y así me pueden encontrar en absolutamente todos todos todos todos lados muchas gracias señor Cosmo moisés por favor despídase pues espero que hayan disfrutado el, el programa banda espero que este sea el primero de muchas muchas entregas de, de los si awards y pues recuerden chavos no importa quién gane o quién digamos que gane o quien digan en los VGX que, que ganen los juegos no van a cambiar de calidad porque tengan un premisillo o no sencillamente si los disfrutan sigan los disfrutando definitivamente eh, felicidades con los putín Felicidades, ya tienes un premio por algo eh, Crush, por favor, despídete Espero que les haya gustado este Esta pequeña de, de premios vamos a llevarla otros próximos años ja, y, y ahora sí con todo el equipo de Reset este Y bueno, les recuerdo que pues Cualquier nominado que tuvimos aquí Es buena opción para jugar Con excepción, con excepción de una o dos categorías Pero... Creo que estos son buenas opciones para poder jugar. Y bueno, Perfecto. hasta la próxima. Muchas gracias. Eh, gracias por acompañarnos. Yo soy mm. otro bien bajo nivel en Twitter. Este fue el Reset Lounge número 90 Icaros eh, Awards. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.